Lección 1. Ejercicio 12. Entonación. A. Hola chicos, ¿qué tal? Bien, bien. B. ¿Cómo está, don Armando? Regular. ¿Y usted? C. ¿Qué tal las vacaciones? Bien, gracias. D. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana Berta. E. ¿Hablas español? Solo un poco, pero hablo bien inglés. F ¿De dónde eres? Soy de La Habana.